Habíamos invitado a Ariel Pinzón, él es el s e d e s p e r s o n e r o de nuestro municipio de Suacha, para a c l a r a m o s un poco sobre este primer comunicado que salió el día de ayer. Pero, como todo en el mundo periodístico, las noticias cambian de enfoque y automáticamente lo que acabamos de escuchar, pues ya la Abeduría Nacional le respondió a la Abeduría Departamental y le dice que re le revoca su posibilidad de argumentación de doble militancia en el, en el, en el señor Andrés Jaramillo. Pero a mí me llama la atención,、eh, doctora Yeri, con todo respeto, le v o a hacer esa primera pregunta, y no es que lo quiera recibir con los guayos, tostando de <risas> los taches en las canillas. ¿Por qué a usted, que está como c a n d i d a t o al Consejo, o p r e c a n d i d a t o que todavía no, todavía no hay candidatos en ningún lado, porque todavía no les han aceptado la candidatura, debe llegar, me imagino, que un documento oficial que diga: Usted ya es candidato de la Ola Verde,、eh, usted que es p r e c a n d i d a t o al Consejo Municipal por el Partido Verde, ¿por qué le dio tanto interés el tema del Centro Democrático? Digamos con eso lo recibo, doctor Ariel. Tenga muy buenos días. Muy buenos días para todos. Muy buenos días para Carlos, para Ariel, para la mesa de trabajo. No lo entiendo como que me h a b e recibido m r e usted como con, con el guayo.、Pues. Ah, bueno, con、no、los tachos ¿no? con, con los tachos e o l No, no n con, <risas> con la pregunta directa. No, no. Vamos a hablar claro. Yo soy abogado. Soy especializado en gobierno y gestión. Y mi vida. Ha orbitado siempre en el estudio de la normatividad legal vigente.、Sí. Por lo tanto, mi concepto y mis conceptos son serios, Ariel.、Uh -huh. Son serios y basados en los juiciosos estudios. Hace un mes, si me decía algo en el aire, hice una llamada a esta emisora. Sí, sí, sí, me acuerdo. Y planteamos el tema. Me acuerdo. Usted dijo. Yo no tengo. Usted, usted lo dejó como abierto. Sí, yo no tengo、puesto. ningún interés en centro democrático. Ariel es un.、Eh, El doctor Jaramillo y el doctor, como él se llama, su asesor, son mis amigos. Nos encontramos en la sala, nos saludamos, creamos en claro. Pero vamos a ser precisos. Nosotros, los abogados, fuimos instruidos y fuimos formados, Ariel. No como comentaristas taurinos.、Ajá. Somos formados como abogados, como juristas en el tema. Y el tema de la ley 1475 siempre me ha llamado la atención, porque en Suacha es. La comidilla de todos los días. Ustedes lo dijeron con claridad. En el parque, en las zonas, en los centros comerciales, en las cafeterías, se habla de la doble militancia. Están hablando comentaristas taurinos, hablan médicos, hablan psicólogos. Todo el mundo, se volvió, de normatividad. Todo el mundo se volvió experto en normativas p o l v i e e r o n x p e r t o s Y eso sí, quiero ser claro, Ariel. Usted、ah. que tiene una responsabilidad social. En sí, señor. Ayer, hacia las 11 de la mañana, recibo. Un comunicado que no es un comunicado, es una especie, es una resolución, por lo tanto no está numerada, es una, un concepto del señor veedor departamental.、Sí. Donde se declara, en su artículo primero, declarar la doble militancia del señor Ricardo Andrés Jaramillo. Y segundo, la presente decisión podrá ser impugnada directamente ante la Veeduría Nacional dentro de los cinco días siguientes. Me nació esta mañana, vengo hacia la emisora y escucho aquí. Que existía duda sobre la autenticidad de este documento.、Ajá. El señor Andrés a r a m i l l o lo aclaba de aclarar. Sí. Pero venga, le digo u n t o Perdón, Ariel. Venga. No, el no, documento no, es auténtico. No, no pero venga, l g una no, cosa. A、no, ver,、no, es no, auténtico, no, no, Ariel. Déjeme, no, perdón, déjeme, déjeme hablar. Pero déjeme、es、primero que, yo le aclaro eso y se lo sostengo aquí. Es que, como medio de comunicación, discúlpeme, usted dice es, es, es auténtico. Aquí, según el concepto que da ayer el Centro Democrático, claro que es auténtico. Pero permítame dudar, porque es que si a mí no me llega un documento directamente del partido oficial, yo dudo. A mí me comienza a llegar un corrillo. Por las redes sociales, y si ni siquiera me lo envían oficialmente, ni siquiera está numerado, ni siquiera dice que es una resolución, yo tengo el derecho a dudar. Discúlpeme. No, Ariel, yo lo、no、he dicho que no, y he respetado eso. Venía camino hacia la emisora y escucho ¿Qué? donde se puso en duda la autenticidad del documento. He dicho, Ariel. ¿Qué? Y, el señor, ¿Y, de, y, y, y el señor Jaramillo nos acaba de. Y o no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, i o no, o no, no, no, n el o no, no, no, no, no, no, l o no, no, no, no, no, no, no, no, r o no, no, no, no, o no, no, no, o no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, Que como abogado lo digo,、uh -huh. se dirigió al Congreso de la República y traficó con una influencia entonces de un senador. Cuando dice que el senador inmediatamente llamó al veedor, inmediatamente llamó al veedor nacional para que el veedor nacional revocara la decisión. Ariel, los términos en derecho son claros.、Uh -huh. Dieron cinco días. Quiero aclarar: entonces el señor Andrés Jaramillo sí se notificó de la decisión para poder impugnar. ¿O fue una decisión que se tomó a capricho, sin impugnar, sin apelar por parte del señor Andrés a r a m i l l o Esa es la pregunta que quiero dejar en. Pero en venga,、escena. Ariel, yo le tengo su suposición y todo esto, y es importante, interesante. Pero venga, para mí, yo, yo quiero ser muy claro: ya el tema está zanjado en el partido, dentro del partido está zanjado, hay una segunda línea ahí de. ¿Sí? ¿Usted, y, ¿Usted conoce esta resolución? No, la primera, la no, segunda. No, me la acaba de señalar, igual que a usted. Nos lo acaba de señalar el señor Andrés Jaramillo.、Sí. A esa sí no le ponemos ninguna duda, porque yo debo de declarar la presunción de legalidad.、Okay. El señor Jaramillo nos acaba de decir, oye, esto, esa decisión sí es cierta, yo ya me había notificado, yo ya tenía, porque aquí dice el señor Veedor que se le ha dado traslado de, de este tema al señor Jaramillo hace unos días, y el señor Jaramillo respondió, y el señor Veedor departamental.、Eh, Da un concepto donde declara doble militancia. El señor Jaramillo nos dice, ahorita, oye, esta decisión que ayer se corrió su hacha ya fue revocada. Y nos acaba de traer la foto. ¿Sí? Usted, como periodista, también debe decir: Yo no he recibido oficialmente. Oficialmente no he recibido por parte del Centro Democrático la resolución de la crisis. Yo、no no、recibí una fotocopia, a、no, r No estamos discutiendo. Oiga, el es que tema de、si、s No, no, no. no, que no、si、queríamos aclarar ese tema Pero, antes bueno, de decir u n a cosa, Ariel. Pero venga, Ariel, venga, venga, doctor Pinzón. Bueno, ¿cuál es el tema? Dígame cuál es el tema. ¿Usted insiste en que hay doble militancia no? No, Ariel. En mira, entonces, lo que acabo de decir es lo siguiente: esta, esta, esta decisión tomada por el señor Veedor. Hasta ayer por la tarde y hasta hoy goza de la presunción de legalidad.、Ajá. El señor Jaramillo nos acaba de aclarar que sí es legal ¿Sí? y que sí salió del partido. Pero,、eh, discúlpeme, estamos en un escenario político y estamos en un escenario jurídico. Yo vengo a hablar como jurídico hoy. Yo soy asesor jurídico en materia administrativa, en materia penal, en materia civil y en materia electoral. Pero, como asesor jurídico, discúlpeme, pero lo que está haciendo es confundiendo.、Hombre. No. Pero es, pero es no, Ariel, pero es que usted no, me está hablando. Si usted es abogado, Ariel me lo dice. No, Ariel, usted pero, me está hablando. Me está hablando de la revocatoria soy, soy, de esa decisión. No, no, no, no. Mire. Ya quedó claro. Es que su d ó n d e quedó claro, mire, María? ¿cuál es, su, ¿Cuál es su molestia? Su molestia es porque yo dije que yo dudaba del documento y se lo sostengo en su cara y se lo sostengo a los oyentes. Que dudé, dudé y dudé e l documento u、no, claro. ¿Y ¿Usted no duda no, de la de no, hoy? No, no tengo derecho. ¿No duda la de no, hoy? También puedo dudar.、Ah, bueno, entonces, es que, es que no、digámoslo al aire, a d e i g á m o s l o al aire, a Bueno, tiene、bueno, s derecho, señores. p e r a i e l s e m p r e se debe presumir. No, mire, s i e m p r e se debe presumir. A ver, señores, le voy a pegar un momentito Está bueno. Esto está bueno, esto、mire. está bueno. No, Tengo derecho como periodista, y me disculpa, a dudar de lo que se me antoje, porque es que está dentro de lo normal, y usted, que es abogado, lo debe saber. Usted acaba de decir. Es que entonces yo tengo que creerle a todos. No, yo, tengo derecho, yo tengo derecho a dudar. Ahora que ya comprobamos que es oficial, seguramente sí. Ahora, yo, porque, yo, porque dudo, menos, me yo dudo menos del segundo documento porque lo trae el director del partido municipal, que es el señor Freddy González. Me lo entregan oficialmente. Ese no partido, me lo entregaron o f i c i a l Pero bueno, no vamos a mirar si el tema no, es eso. eso. Ahora, Ariel, ¿usted sigue insistiendo? Y esa es la pregunta que le quiero hacer. ¿Sigue insistiendo que el señor Jaramillo está inhabilitado por d o s militancia s o no? Permítame decirle lo siguiente, Ariel. No vamos a hablar más sin documento s e d u c c No vamos a de... discutir el tema. La decisión de la, la ley 1475, la famosa ley 1475 que usted hizo referencia en、sí. este momento, es que en su artículo aquí. segundo, Aquí la tengo. y en su, en su artículo segundo, inciso segundo y tercero,、uh -huh. parece ser que el partido, y voy a presumir, la ley, la, yo sí presumo la, la, que la legalidad y la autenticidad de lo que acaba de traer Andrés Jaramillo. Lo que dice el señor Jaramillo, mire, ¿sabe qué? El primer veedor, el veedor departamental. Conceptuó que había doble militancia y el veador nacional la revocó. Así fue sencillo, fue el escenario nomás. Esa es la historia.、Digamos. Esa es la historia real. El señor Jaramillo, el partido acaba de tomar una decisión. Quien esté inconforme con la decisión del partido Ariel y Carlos, puede acudir ante el Consejo Nacional Electoral. Hay más Perfectamente.、Chances. Una vez se inscriba como candidato y si el Consejo Nacional Electoral insiste en que no hay doble militancia y si es elegido. pues Acude ante una acción de nulidad electoral ante el Consejo de Estado y dirime en el conflicto. Esto no es político, esto es jurídico, Ariel. Yo no tengo ningún interés. Yo acabo de dejar el puesto. Oiga, oiga, sí, pero, pero venga, Ariel. A mí no me queda tan sí, pingo sí, en de que e s t b i é es político. Sí. Porque no es lo ay, mismo. En el Consejo Nacional no, Electoral,、sí. un proceso de esos es puede durar años. No, Ariel. No, ay, no. Ay, no, ay, no ay, Ariel. No, ay, Carlitos. Ay, Carlitos. El Colombia, en el Consejo Nacional Electoral, ojo, porque estamos hablando Colombia, de inscripción, se tiene que resolver antes del 25 de julio o an, un mes después. Bueno, si es así. Para el Consejo Nacional. Pero los que estén interesados. En decirle, oye, Oiga, aquí venga, hay doble belita. Venga, venga, yo le hago una pregunta. Pero si no es así, venga, y dejar、venga. la sensación de que puede haberlo、sí. en campaña, si h a c e r l e mal a alguien. Venga, le, y le, sinceros, venga, no, venga,、si、le hago、no、una pregunta. Si no es así, tranquilo,、Mejor. pregunte, pregunte, y yo respondo. ¿Usted duda de este segundo documento? Yo le decía hace un rato, yo presumo la autenticidad y la legalidad. Ese es mi trabajo.、Mm. Yo no puedo decirle a la gente, es que yo no sé qué, pero tal vez tengo las dudas. No, Ariel, uno tiene que ser así. Yo, y acabo de decirlo, yo soy un abogado. A nosotros nos traen ese el material probatorio. Yo tengo que ir a, ahora o mañana, ir al veedor nacional. ¿Es cierto e s t a o no? Pero, y se acabó el conflicto. Yo no listo, tengo nada pero, que ver. Pero me está diciendo indirectamente que sí duda. Listo, pero es、claro, eso. Yo soy eso. abogado. Por eso. Yo soy abogado. Por eso. Y pero, decían los pero, romanos: d a l m i q u e Probación, Actividad Boyuz. Como, abogado ciudadano, como abogado, ciudadano, se puede dudar. ¿O no? Bueno, bueno Ariel, señores, es t a interesante, Ariel. Pero yo le digo, Ariel, yo aprendí a leer como abogado detrás de lo que. Detrás De lo que quiere decir el presidente. Pero mire, es que a mí me llama la atención, y discúlpeme y se lo digo aquí. Usted dice yo no tengo ni un, ni un interés, pero pareciera que sí. No, es que soy desabogado. pero Yo defiendo quien, la、hombre. democracia. Ay, pero ¿desde cuándo usted defiende la democracia? Siempre, hombre, Ariel. Claros, Siempre, hombre, Ariel. Hombre, ¿Cuál es su interés, yo Ariel? No, yo no creo. No, ¿Cuál es su interés? No, interés y gracias el, por abrirme los micrófonos. El, el interés es el suyo. No, Ariel. Sobre el todo, usted dice mire, que vas, no tiene interés. Usted se debe en el jurito, aceptar en la legalidad、no、de la político, norma. A ver, señor, le voy a pedir una moción de orden a los dos, a nuestro. El director de l Propúblico,、no, eh, es que, Ariel es que y ambos se llaman Ariel. Pero oiga, le digo a, a, a Ariel: pues ya listo, ya queda claro el tema. Usted dice que hay una segunda posibilidad de seguir creyendo que hay doble militancia y que en definitiva el que debe dar la respuesta es el Consejo Nacional Electoral. Y según lo que usted me dice a mí, por sus conocimientos del derecho, es que eso se hace antes del 25 de julio. Ojalá sea así si se llega a hacer algo. Porque s í sería、mmm, muy malintencionado mantener el interés de que pueda haber una posibilidad de una revocatoria cuando、mmm, de pronto el mismo partido no lo ve así. Ayer, muchas gracias, y después le invito para que hablemos de política, pero ya de la suya, de su candidatura vale,、eh, al consejo. Yo le hago una de, pregunta. De, de Soacha, pero、opinión. me deja hablar, me deja、eh, responderle. Haga la pregunta y me deja responderle.、Eh, ¿Usted tiene una aspiración al consejo? Sí, claro, y eso no me quiere decir no, no, no, no. que me v i s t e Cuba t a n、no, t o la s、no, posibilidad. e s No, no, no me la cambie, yo le estoy preguntando a t í Pero, pero yo es que、no、usted, la usted la está e x a l t a d o desde que me llegué. ¿Qué d e f e n s i e n e o no la tiene? no. no. t e n g o el sueño de ser concejal del、por、municipio eso, de Israel. Es ¿Y eso、problema? qué tiene que ver, Ariel? No, no, no, no, no, no, no, no, no Relacioneme una cosa con le la. Le otra, quiero preguntar,、amigo. ¿no puedo preguntar? Claro,、yo、Ariel. Pero, o c u á l e s su o ofusca? ¿Está bravo desde que no, llegué? No, no, no estoy.、Bravo. ¿Está defendiendo es que intereses, el, intereses, Ariel? No, Fue usted diciendo. ¿Está c u e s t i o n a n o la duda Repitiendo lo que usted dijo no, por la. b u e señores, yo l e dejo ahí. Ahí le dejo la inquietud, Ariel. Esto se trata de hablar. Pero, lo s i e o fuga. Es que usted es periodista. Por eso. Pero es que está bravo, Mire. s t á furioso, Ariel. Es, yo le pregunté textualmente:、no. ¿aspira sí o no? ¿Y qué pasa con esto? Y tú me dijo: Sí, sí claro, pero、no、me da explicación.、No、Ariel, muchas gracias.、Nos、Ariel, Ariel, la... Ariel Pinzón y pues, muchas gracias, e Estos、invitación. son nuestros micrófonos donde se permite, obviamente, todo ese tipo de situaciones. Un abrazo.